y a Dendarrlaza llegaron hasta la parte de la Staola y quedaron en la Staola. ¿Qué es lo que hizo entonces el pueblo de Irún? Se organizó bastante bien. La prueba es que esa conjunción republicano-socialista tenía dos hombres eminentes, que eran Nicolás Garendiáin y Florencio Iracheta, dos hombres básicos. Lo primero que hicieron fueron establecer comisariados, El Comisariado de Transportes se estableció en el Casino. El Comisariado de Finanzas en lo que era el Hotel Palace, Hotel Palace de Irún, que estaba en el Paseo de Colón haciendo esquina en lo que entonces era la Avenida de Francia. Y el Comisariado de Guerra en lo que era arriba el Colegio del Pilar. Ahí se establecieron tres comisariados y ahí empezó la organización ¿eh? la organización. Tengo que decir que ocurrió una cosa curiosa que se ha contado muy pocas veces. Y es que el cuartel de la Guardia Civil, que estaba en lo que es hoy Astillago, ahí cerca de la calle Santiago, cerca del frontón, no se movió para nada. Todos los guardias civiles quedaron dentro del cuartel, eran 52 aproximadamente. Fue una cosa curiosísima. Así como los carabineros se pusieron inmediatamente del lado de la República, la Guardia Civil, que en parte, en parte se quedó con la República, por ejemplo, en Barcelona, tuvo una influencia decisiva en la liquidación del levantamiento fascista, intervino la Guardia Civil, en Iruna además se quedaron completamente inhibidos. No intervinieron para nada. ¿Qué sucedió enseguida? La organización. Columnas. Se montaron organizaron columnas, pero no por partidos políticos, sino por gente de todas las ideologías. Había gente de todas las ideologías, comunistas, anarquistas, republicanos, no del PNV, Mucho republicano y gente de Irún que quería defender a su pueblo. Entonces, tuvimos la suerte, tuvo la suerte del pueblo de Irún de contar, además, con dos hombres muy importantes. Que fueron el sargento Ortega, que era un sargento de carabineros, que luego ascendió a comandante, y no solamente a comandante, que luego fue ministro. Dos Ortega, Antonio Ortega, y luego Manolo Cristóbal, que era un taxista nombre Corritte, todo lo que estuvo la randonéa que organizaron las milicias. Organizaron las milicias y dijeron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y no tiene un anillo de montañas, tenemos que ir al monte, ir a las montañas a defender el acceso, a evitar además que los atacantes, que los fascistas, que Beorlegue concretamente que era el que comandaba las tropas llegue a Irún. Y efectivamente, consiguieron ir a Picoqueta, consiguieron ir a Laiz y consiguieron, como te digo, ir a Endarza. Y esas milicias, totalmente desorganizadas, porque no había una organización militar, consiguieron, sin embargo, una forma de agrupación y fueron eficaces. Es decir, resistieron lo mismo en Picoqueta, resistieron lo mismo que en Erlaiz y resistieron lo mismo que en Enderlaza. Tengo que decir que la vida en Irún, durante esa época, la vida, aunque la gente inquieta, se daba cuenta que estaba en un estado de guerra, en fin, que había algo raro. Y sucedió lo siguiente, viene un avión procedente de Navarra que causó el estupor, que eh, causó miedo y causó hasta, hasta indignación, ¿no? Mira, los fascistas vienen de Navarra, empiezan los combates, empiezan los combates, la superioridad de los atacantes es total, es un ejército, un ejército perfecto dentro de lo que cabe, dentro de los límites de lo que cabe, es un perfecto es un ejército perfectamente organizado, tienen requetes, tienen farangistas, tienen fuerzas del ejército que están haciendo la y el servicio militar en Pamplona, el regimiento de Sicilia, son los atacantes. Es una fuerza aproximadamente de unos 2.500 hombres. Y empieza el ataque. Y empieza el ataque y la primera batalla es el 15. La batalla dura es el 15 de agosto, en el Raiz. Es una batalla que dura aproximadamente unas 7-8 horas. Es durísimo la batalla. La conquista de Raiz para ellos es... Básica, porque desde Erlaiz se pueden lanzar hacia la parte de Irún, hacia la parte de San Marcial. Pero ya desde abajo, en Irún, ya se organiza una línea de defensa. Independientemente de Erlaiz, que es ocupado el día 5 de agosto, hay un tiroteo que dura todo el día prácticamente y al final consiguen conquistar San Marcial. Tienen la frilorera de 75 muertos los atacantes, los republicanos en los 70 o 75, y ocupan eh, Erlaiz y Pagogaña. Pero se consigue hacer una línea de defensa automáticamente que parte desde Puncha hasta Zubelzu. Una línea de defensa bastante bien organizada, pero el núcleo de la defensa de Irún está entre Puncha y Saroya. Ahí está la línea defensiva de los republicanos. ¿Qué sucede, entre tanto? Que las fuerzas, los milicianos que están en los frentes, carecen de una cosa esencial, que son municiones. No tienen municiones. o hay municiones escasas. Llegan una cierta cantidad de municiones cuando se ocupan los cuarteles de de Loyola. Ocupan los cuarteles de Loyola los milicianos, las, tropas, las fuerzas de izquierda, y desde San Sebastián llegan algunas municiones, llegan algunas municiones, pero no suficientes, no es suficientes municiones. Pero sobre todo lo que se adolece es de un mando único, no hay un mando único, hay partidas de milicianos, ya te digo, no organizados, pero que por la voluntad y por el ansia de luchar contra los atacantes, Son de una gran eficacia. La prueba es que ya te digo, la batalla de Air por ejemplo, dura aproximadamente, pues eso, desde las 9 de la mañana hasta las cinco y media o seis de la tarde. Es una batalla, una batalla durísima. Empieza a aparecer una cosa que ha causado un temor enorme en la población civil, son los aviones. Empiezan los aviones y empiezan los bombardeos, y eso aterroriza a la gente, nos atorre... aterroriza a todo el mundo. Es que jamás había visto. Eran tres aviones, eran tres aviones trimotores que venían de las bases de Logroño y de Pamplona. se eran tres aviones, sí, pero hay que estar en aquella época. Eran tres aviones, para nosotros es algo terrorífico. Bombardearon varias veces Irún, una de las veces bombardean el centro republicano, que lo destrozan completamente que estaba ahí donde estuvo el SAC, lo destrozan completamente, otra de las bombas cae en Arves, otra de las bombas cae en la estación en Arves, causa tres muertos, otra de las bombas cae en la estación y otra de las bombas cae en la calle Aduana, eso aterroriza completamente a la gente, la gente no estamos acostumbrados a eso, pero sin embargo hay un gran espíritu de lucha, porque... Irún tiene una mentalidad, no diré rabiosamente izquierdista, pero sí netamente izquierdista, ¿eh? de toda la vida. Que se ve ahora, por ejemplo, en ciertas elecciones, cuando gana determinados partidos, por ejemplo, el socialista, hay un eco ¿eh? de aquella supremacía política que había en aquellos tiempos. Hay un eco todavía que se suele notar precisamente en las en las elecciones. Vuelvo a decir que la vida de Irún, dentro de lo que cabe, en cuanto a alimentos, por ejemplo, Es relativamente normal. No se careció de alimentos en ningún momento. Había cierta, cierta escasez en algunos sitios, pero en general la población no pasó antes. La población sí estaba angustiada. Estábamos en un estado de guerra y sí estaba angustiada la población. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la guerra la teníamos, pues eso, a kilómetro o kilómetro y medio. Pero no solamente eso. Es que empiezan los bombardeos, por ejemplo, del Fuerte de Guadalupe, y los bombardeos los ejecutan el acorazado de España y el crucero Velasco. Contestan desde Guadalupe. Y desde Guadalupe intentan, los cañones de Guadalupe republicanos, intentan el bombardeo de Red, que está ya en poder de los facciosos, y entonces sucede una cosa. Hay un bombardeo intensísimo desde Guadalupe y ni nunca usan verdaderos escalofríos. ...porque la bala que pasa por todo el cielo de Irún... ...camino de Derlai... De ...cudula, es decir, hace un ruido penetrante... ¿eh? ...la bala de cañón, el obús de cañón... ...y eso asusta a la gente... ...es decir, causa una gran sorpresa a la gente... ...se asusta a la gente con eso... ...no sé el efecto que tiene... ...pero Guadalupe responde a Erleit. ...no hay ninguna duda que la caída de Irún... ...es inminente... ...no se puede defender porque no hay municiones... Se piden municiones a los franceses, pasa un vagón, pero después la derecha francesa consigue además que no pasen más vagones. ¿eh? Se consigue tener varios vagones de municiones en Endaia con destino a Irún. Pero sin embargo en Irún, y te estoy hablando del 15-20 de agosto, hay un gran espíritu de lucha. Es decir, la, la inmensa parte de la población, que políticamente parece que había sido indiferente hasta la guerra, se alía además con los defensores de Irún, les apoya a los defensores defensores de Irún. Inmediatamente las mujeres se convierten en enfermeras se, hay un hospital de sangre, el antiguo hospital que no habrás conocido tú seguramente el antiguo hospital, van infinidad de mujeres allí muchas de ellas llevan cosas de su casa mantas, sábanas y cosas que necesitaban y llevan al hospital de Irún. Es decir, que hay una identificación total entre gran parte del pueblo de Irún y los defensores de Irún Hay que decir que entre los defensores de Irún tienen una gran importancia los asturianos. Hay una gran parte de asturianos. Hay también una gran parte de anarquistas. Y hay también una gran parte, que eso es muy importante, del pueblo de Irún, de gente de Irún que quiere defender su tierra. Ve que está siendo atacada, además, los graciosos, y la defiende. Los aviones causan verdadero pavor. Intervienen varias veces, son tres aviones digo, y causan verdadero pavor, los niños lloran, lloramos, la gente se asusta y ya desde el 15 de agosto ya lentamente, lentamente empieza la salida hacia Francia, lentamente, ¿eh? pero empieza la salida hacia Francia. Se ve además que con todo el entusiasmo y el interés que van a tener los defensores republicanos, las tropas que tenemos delante son infinitamente superiores, no en número pero sí en organización. ...requetes organizados... ...tualajes organizados... ...pero les cuesta... ...les cuesta llegar hasta las proximidades de Irún... ...tanto es así que hay una conversación de Mola con Franco... ...y le dice Franco... ...una conversación telefónica... ...y le dice Franco a Mola... molas el que ha concebido toda la sublevación... ...le dice a Franco... ...que le mande municiones... ...y le dice a Franco a ver si de una puñetera vez tomáis Irún... ...y Mola le contesta a ver cuándo tomáis vosotros Madrid... ...lo de Irún es clave... Toda la prensa extranjera no está citando más que el nombre de Irún, consideran clave. Es de una importancia vital, tan vital que luego eran las consecuencias que tuvo. Es vital. Todos los periódicos, vital. Hay un periódico, sale un periódico en aquella época, se crea que creo el 10 de agosto, que se llama El Frente Popular. Es un periódico netamente cierquista. Es un periódico con bastantes exageraciones. ¿eh? En cuanto a la situación militar, con bastantes exageraciones. Pero la realidad es que te meten cuando dicen la verdad. Y da bastante ánimos a los defensores porque muchos de los defensores de la zona de Irún tienen el periódico en las trincheras. Y hay dos en Irún, dos, que son los que dirigen, que son el Ortega, el de Carabineros y Manolo Cristóbal. Y hay dos milicianos de Irún que tienen una gran iniciativa personal organizando además las pequeñas unidades que están en los montes que son Félix Casero y Manuel Le Garreta. Son tíos que han nacido, además, que no tienen ningún conocimiento de la historia de la táctica militar, pero son de raza, son guerreros de raza, y tienen una gran influencia en la organización. Pero se carece de municiones. Se carece de municiones y la defensa de Irón se va a hacer muy problemática. Por fin la línea ya se establece, una línea sólida, como te digo, entre Puncha, cuartel de carabineros, existe el cuartel de carabineros de Puncha, hasta Zuberzi. Esa es la línea defensiva de Hilo. La población está asustada, inquieta, pero gran parte de esa población colaborando. También te tengo que decir, porque si no faltaría la verdad, te tengo que decir que hay muchas detenciones de gente de derechas. Hay muchas detenciones que se llevan al fuerte de Guadalupe. Sí, muchísimas detenciones ¿eh? de gente de derecha, gente completamente apolítica muchas de ellas. ¿eh? simplemente por el hecho de no ser de izquierdas, ¿eh? o de ir a misa, por ejemplo. Recuerdo perfectamente, yo con siete años delante de la iglesia, un domingo se está esperando la salida de la gente de la iglesia para detenerles y llevarles al frente, o hacer a trincheras, se llamaba, o hacer trincheras. Pero ocurre una cosa muy curiosa, que hay un dominio total del Frente Popular en Irún, es decir, Y sin embargo no se cometen actos de sablajismo dentro de ello en absoluto. Ya te digo, los llevan a Guadalupe, indiscriminadamente a muchos de ellos. ¿eh? Se cometen injusticias con muchos de ellos y lo hace sobre gente, gente de fuera. ¿eh? Yo te digo, anarquistas, socialistas que han venido de fuera, pero no gente de nunca. Se cometen injusticias, hay que decirlo todo. Pero la mayor injusticia son los que han organizado la guerra, los autores, de lo que va a ser una matanza terrible y los que han iniciado ese trágico 18 de julio. Eso es lo peor que nos puede ocurrir. Los que han iniciado todo han sido ellos, precisamente. Y si luego se cometen, además, irregularidades e injusticias, es como consecuencia de ese inicio de la guerra. Que el pueblo de Irún no tiene nada que ver con eso. Vuelvo a decirte, el pueblo de Irún está citado continuamente en todos los periódicos. Se prepara la ofensiva. La ofensiva hay una acumulación de fuerzas enormes. Vuelvo a decirte, de requetés, falangistas, guardia civil guardia civil y fuerzas de regular. Empieza la ofensiva el día 25 de agosto. Es una ofensiva terrible. Estás oyendo el tableteo de las ametralladoras y de los cañones de Irún durante todo el día. La gente está verdaderamente asustada ¿eh? porque tenemos la guerra encima, pero les cuesta. Se inicia el ataque de ellos por Saroya y tienen unas pérdidas terribles. tantos así que son retrocedidos, tantos así que tienen que pedir refuerzos inmediatamente y llega lo que va a ser decisiva en la conquista de Irún, que es una bandera de la Legión al mando del comandante Carabonel. Y esa bandera de la Legión se le coloca en la zona de Saroya, conoces la zona de Saroya, ¿no? Y el ataque principal empieza por la zona de Saroya, acompañado. ...por la zona del centro... ...donde llegan a dos caseríos... ...que hacen fortísimos... hacen los republicanos... ...que son... <coughs> ...Goyco Illardi... ...y Beco Illardi... ...ahí se hacen fortísimos los republicanos... ...y a costa de un montón de bajas... ...consiguen conquistar uno de los caseríos... ...pero la lucha verdadera... ...donde hay una lucha de verdad... ...una lucha tremenda... ...es en el cuartel de Puncha... ...los facciosos están en Castellande... ...y tratan de conquistar Puncha... ...conquistar Puncha... ...es abrir la puerta hacia Veovia, y Veovia está ya prácticamente conquistado Irún porque les pueden coger de revés a las tropas que están defendiendo los samarciales se pueden coger de revés si llegan a Veovia es una lucha feroz se llega al cuerpo a cuerpo durante tres días, día y noche una lucha continua los atacantes los miliciosos, que que llamarles por su nombre tienen infinidad de bajas los republicanos también tienen bajas sucede una cosa inadmisible que luego con el tiempo desde luego hace algo repugante en la parte francesa en la parte de vito se alquilan algunas de las casas para ver la batalla de cerca espectadores eso es algo verdaderamente inicuo luego lo pagarían ellos ¿eh? luego lo pagarían ellos la aviación sigue bombardeando irún sigue bombardeando las cercanías de san marcial Cuando os hablen del fuerte de San Marcial Reiros, eh, a la conquista del fuerte de San Marcial, San Marcial no hubo fue fuerte ninguno, era la ermita de San Marcial y la tasca, no había ningún fuerte. En San Marcial no se luchó para nada, para nada. Quedó destrozado por una bomba el techo de la ermita, pero lucha no hubo ninguna. La lucha estaba en las proximidades, en lo que es la Patrici, que conocerás, toda la zona esa, esta puncha, ahí estaban... Las trincheras republicanas que resistieron con un heroísmo extraordinario. Se llega al cuerpo a cuerpo. Hay que decir también, en un la verdad. Si hay una resistencia heroica, es que los ataca están acometiendo con fuerza. Si no, no hay una resistencia heroica. Hay resistencia heroica cuando tienes gente además que te ataca. Los requetes llegan a cortar alambradas. Ayer, cuando alambradas, lucha cuerpo a cuerpo. En las proximidades de San Mariano rechazados. Vuelta a la ofensiva. Cinco días de continua ofensiva. Tú imagínate una ofensiva. Las proximidades de San Marcial. El pueblo de Irún, ¿en qué situación está? Un tiroteo continuo. Un bombardeo continuo. La aviación bombardeando las proximidades de San Marcial. Tres aviones. Recuerdo perfectamente, yo con mi madre... Estaba en Beoví, pasamos a Beoví, el 22 de agosto. Un amigo de la casa, que estaba en el frente, Diego Lartaba, le dice a mi madre, Artuá, Rata, Juan Vestalder, Auro, ¿eh? Juan Vestalder, Auro, dijo, están aquí ya, ¿eh? Están ya aquí, no hay nada que hacer, no podemos defendernos. Y mucho cuidado porque vienen con mucha fuerza, vienen con mucha ira, están muy cabreos y puede suceder cualquier cosa porque estamos haciendo un montón de cosas. Yo, desde cerca de las canteras de Abiriatu, Una mañana ha ido perfectamente, era el día 28 de agosto como un avión lanzando las bombas llega hasta cerca de la ermita y una bomba explota a unos 10 metros aproximadamente así de la ermita, pero continúa la batalla con una resistencia feroz de los republicanos. Se calcula de los dos puntos, de los dos atacantes y defensores, que hubo aproximadamente unos entre los dos unos 450 muertos Es una batalla terrible. Los periódicos del mundo, se están de todo el mundo, lo mismo, los de un lado que otro, de la derecha que de la izquierda, se están ocupando de la batalla de Irún, dicen, la batalla de Irún. Tengo todavía un periódico francés viendo el sudoeste, que, gran lucha en las calles de beovia que no es cierto eso, no se luchó para nada en las calles de Veovia. La lucha estaba, como te digo, feroz, terrible, entre Puncha y Saroya. Los nacionales tenían que subir, los llamados nacionales, Tenían que subir unas pendientes dificilísimas, donde está la Patrici, que conoces perfectamente, y el cuartel de Puncha, que no lo tomaban. Hay un defensor de Puncha muy famoso que es un belga. El belga Jacques Smigouag, un experto que había estado en la Primera Guerra Mundial en ametralladoras, que causa una verdadera sarracina entre los atacantes. Un tío experto, sereno, Les dejaba avanzar por la carretera entre Castañalde y Pucha y luego les acudía, de una serenidad terrible. Pero la gente empieza a la marcharse, la gente viene a marcharse porque eso no puede terminar bien de ninguna de las maneras. Es decir, esa batalla continuada que hay tiene que terminar con la derrota, desgraciadamente, de los defensores de Irún. Ni municiones, ni alimentos y ni comunicaciones porque no se comunican entre ellos. Es decir, no saben, por ejemplo, cómo está en Punya y cómo está en Zubelzu. No saben si Zubelzu resiste, si Zubelzu no resiste, van a coger un por la espalda. Y les van a coger a todos por la espalda. O sea, hay una falta total de comunicaciones. Pero eso hace más heroico todavía la defensa de los milicianos, porque no hay un mando. Hay un militar, luego sucede una cosa curiosa, hay un militar entre las, las fuerzas de izquierda, el teniente Margarida militar, profesional. ¿Qué sucede al militar ese? Que se escapa a Francia. ¿Pero por qué se escapa a Francia? Porque había intervenido en la represión de Octubre en Asturias. Había intervenido en la represión de Octubre en Asturias con alguna de la caneta y tenía miedo que fuera conocido por anarquistas asturianos. Entonces coge y se escapa a Francia. Sigue también al frente de las tropas un enviado un comandante, el comandante Antonio San Juan, que hay un libro muy interesante el por qué dice, pero no hay elementos suficientes, es decir, se carece de munición, pero sobre todo dice el teniente San Juan dice pero qué mentalidad de los militares están atacando Irún por la zona más difícil de todas ellas tendrían por la espalda, por ejemplo, por la zona de ventas de Ollarzo, infinitamente más sencillo y están atacando por la zona más difícil, bueno, al final consiguen meter la resistencia Y el día 2 colocan una bandera en la ermita de San Martial. La suerte ir Irún está echada, ya no hay nada que hacer ya. Entonces, la fuga continua, la fuga continua de toda la población de la Hay que decir que en Francia se acoge bastante bien la población. Parte, de la población tiene parientes de Francia que está con ellos, otra parte de la población, de la población o de los combatientes, son recluidos en una especie de almacenes que había en la estación de Endaya, y otra parte de la población sigue hacia Barcelona, pero hay una estancia. Queda todavía Veovia, Punxian no han tomado, después de una batalla sangrienta, de cuerpo a cuerpo a tomado Punxian, y llegan este Veovia. Y en Veovia hay una defensa bastante dura, la zona de Veovia, en las proximidades de Veovia hacia la parte del río hay unas tapias, la entrada de Veovia desde las casas de Veovia se le sostiene, pero el día 3, ya a las 3 y media de la madrugada, se rompe la resistencia, los defensores pasan a Francia y se ocupa de Ovia. Ocupado de Ovia queda ocupado en Irún En Irún entran ya en una especie de desfile militar. A las cuatro y media de la madrugada entra un batallón, tengo la foto, tengo la foto, por la parte de, de la avenida de Navarra e Irún es ocupado ya. Antes, hay que decirlo todo, ciertos milicianos y anarquistas incendian Irún. Pero... También hay que decir, eh, que incendian con una idea, por ejemplo, de que van a destrozar a una burguesía, a la élite, el paso de Colón. La plaza Godineva no la toca para nada. La calle Uratro no la toca para nada. Oviedo no la tocan para nada. Un palacio en El Pinar, el palacio de un Conocido, Aquilino Rodríguez, lo incendian han intentado han intentado han han dado una especie de represalia en lo que en lo que puede ser la burguesía de Iron y un incendiado los ironeses con lágrimas crema en los ojos vemos el incendio de Iron estamos viendo desde, mira esa es mi casa esa, esa es, desde Ndaya y desde Beoville y desde Viriato mira esa es mi casa aquella zona no no no esa no es mi casa no no eso está hacia la parte de la estación no eso es el paseo de Colón eso por dino la gente conoce ha Se ocupó bien. Pero después de una resistencia heroica. Han sido 50 días no de desorganización, como dicen muchos, en absoluto, no de desorganización, sino dentro de los pobrísimos medios con que cuentan los defensores, ha sido una resistencia heroica. Porque a unas tropas perfectísimamente organizadas, que es la primera vez en una guerra bueno, se ataca por tierra, mar y aire, los aviones, el ejército de tierra El acorazado de España, desde el mar, la primera vez, ¿eh? dentro de unas ciertas limitaciones y de unas ciertas posibilidades, la primera vez que se hace una guerra con esos medios que contra un pueblo absolutamente indefenso, que le cogen completamente desarmados. Tardan cincuenta, no nos olvidemos, ¿eh? tardan 50 días en ocupar el, 50 días en llegar a Irún. ¿no? Unir un completamente, ¿eh? completamente desarmado, consigue además, bien que mal, organizarse ...pararle los pies a costa de una verdadera sangría. No olvidemos que mueren en la conquista de Irú... ...unen militares de mucho renombre, el coronel Biorlegui... ...hay una resistencia feroz en el puente de la avenida... ...de los últimos republicanos, una resistencia feroz... ...el coronel Biorlegui está en el comienzo de lo que entonces... ...era la avenida de Francia y en el comienzo le hiere una bala... ...a consecuencia de esa herida moriría. Otro coronel, Ortiz de Zarate, muere en la conquista de Irú... Pero para que te des cuenta de la calidad militar de los atacantes, entre ellos está, por ejemplo, García Baliño, de los atacantes, que ya general durante la guerra. Quiero decir que la, el pueblo de Irún, los que han venido a ayudar al pueblo de Irún, las fuerzas republicanas, las fuerzas populares, los milicianos, están haciendo frente a un ejército perfectamente organizado. Y eso tiene un mérito enorme. Ese ejército sabe cómo colocar la artillería, cómo disparar, qué ángulos, cómo se, se desenfila, cómo son los puntos muertos. Eso saben hacerlos ellos y los nuestros no saben hacer los defensores. Únicamente saben coger el fusil y disparar y quedarse allí hasta que les maten, porque a muchos de ellos les mataron precisamente en el parapeto. Antes de ir atrás les mataron en el parapeto. Llegaron incluso al cuerpo a cuerpo. Eso es la situación. Hay que decir que el pueblo de Irún resistió heroicamente, de una manera absolutamente heroica, con el abandono total de las llamadas democracias, Francia completamente que prohibió la salida de municiones, de vagones con municiones, que prohibió para la defensa de Irún. Y así quedó la historia. Así quedó una historia gloriosa, para mi modo de ver, del pueblo de Irún y de los que ayudaron al pueblo de Irún, que fueron muchos, es decir, ayudaron a la república. Hay que decir también eh, que el sentimiento de Irún era eminentemente republicano. ¿eh? Era una república legal, absolutamente legal, un golpe de Estado llevada a cabo por unos eh, militares felones, intentó acabar con esa república. E Irún fue el primer punto de defensa, la primera batalla seria que hubo en la guerra civil de aquí fue en Irún. Tanto es así, que Irún a Irún la consideraban, hay un libro que se titula La llave del norte, y la llave del norte. Con la conquista de Irún vino la conquista de todo Kipuzma. Irún se conquista el día 13, el día 5 de, de septiembre, un día lluvioso por cierto. Alguien dijo que eran lágrimas que caían. El 13 se conquista San Sebastián y ya se conquista todo Guipisco. Efectivamente, Irún ha sido la llave del norte. La conquista de Irún ha supuesto la conquista de todo Guipisco. Y ahí termina la historia. Ya el frente queda estabilizado en la zona de Deba, hay quedan los llamados nacionales, y el frente ya es otra cosa, ya hay una organización infinitamente superior, ya está el gobierno vasco, ya están las milicias, los budaris, ya es otra completamente distinta. Ya tienen enfrente un ejército, no diré perfectamente organizado, pero de una envergadura mucho mayor del que se encuentran en, en Irún. Ya la situación es completamente distinta. Y ¿Me gustaría ahondar un poco en el, en el tema de cómo cogió Endaya o Beoví, bueno, los de, de la frontera del otro lado de Bidasá? Como, la el... como te he dicho, en Endaya había, Irún tenían muchos familiares, muchísimos familiares allá, y los cogieron bastante bien. El Ayuntamiento de Endaya estaba regido por el Frente Popular. Acogió en lo que cabe bastante bien, no diré que muy bien, bastante bien. No nos olvidemos que había una fuerza de derechas en Francia y que estaba contra la República. Y entonces se incluyeron para que los que llegaban a Endaya o bien fueron internados hacia el interior, hacia Francia, o bien hacia Barcelona. Parte de la población de Irún se quedó en Endaya parte de la población, una gran parte de la población de Irún fue a Barcelona, y otra parte de la población de Irún fue hacia el interior de Francia. En general, se acogió bastante bien, ¿eh? bastante bien, pero con grandes además, ¿eh? grandes trabajos de la derecha francesa, para que la gente saliera lo más rápidamente desde allá. La derecha francesa era enemiga mortal de la República, tanto es así como te digo, maniobró y consiguió... ...que los vagones de municiones quedaban detenidos en Endaya... ...y que los defensores de Irún no pudieron además... ...o no tuvieron las municiones suficientes para hacer una defensa efectiva. O Esa fue la realidad. En Endaya estuvimos 15, 20, 30, 40 días, estuvo un plazo... ...gente volvió a Irún, tenía sus hogares en Irún... ...tenía el hogar destrozado, la tierra... ...nosotros volvimos el 25 de septiembre entraron el 5, yo era hijo único de viuda, ¿eh? o sea, mi madre y yo no teníamos más que hijo único de viuda, otros se fueron a Barcelona, la población de Irún tenía 18.000 habitantes en el momento de estallar el monumento, durante la guerra, la ocupación, cuando entran los llamados nacionales de en Irún, la población sería de unos 4.000, o sea que habían desaparecido, es decir, habían salido, habían, habíamos huido, era la famosa diáspora, unas 14.000 personas aproximadamente, Pero quedó vacío. Luego volvió la gente. El pueblo tiraba mucho. No se sabía si la casa tuya o no había sido quemada. Quería saber cómo estaba, qué es lo que quedaba de tu casa. Pero hasta el año aproximadamente 37, final de 37 o 38, Irún no pasaba de los 10.000 habitantes. Que más de la mitad de la población de Irún estaba fuera de Irún todavía. Unos 10.000 o 12.000 habitantes aproximadamente. Más o menos. ¿Cómo reíste? vida, toda esa gente que volvió después de ser gente desastres. Sí. Es que hay que tener en cuenta que en la guerra había una ideología también, Anil. ninguna vez que te han conquistado la ciudad, el conquistador influye. No hay ninguna duda. Cambian las cosas. Es decir, había fusilados en Guadalupe. Había fusilados. Y había revancha. Y había revancha. Pero la mayor parte de la población quedó Absolutamente neutro es decir, había que hacer frente a la situación. Estabas en un país que había sido conquistado por un enemigo, pero claro, no podías elevarte contra ellos, sino hacer lo que ellos te decían. Automáticamente el ayuntamiento, la autoridad principal es la autoridad militar, es el jefe del militar que es el que desina a los concejales. Es decir, estamos ya bajo un régimen militar y la gente lo que hace es aguantar y tratar de pervivir, tratar de sobrevivir, es lo único que le queda. No se puede sublevar, el pueblo de Irún, los que vienen de Francia no se pueden sublevar, es decir, no nos olvidemos que hemos sido derrotados, están los vencedores. Y entonces, mal que bien, mal que bien, tienes que convivir con ellos, mal que bien. También te tengo que decir, por ejemplo, que tampoco fue, en cuanto a represalias en Irún de los vencedores, tampoco, eh, tampoco, eh, tampoco, el momento de la entrada, quizá fue después, ¿eh? cuando empezaron las denuncias. Nicolás Grendiay, Florencio Uracheta, que por cierto, Florencio racheta fue a Francia a hacer gestiones para tratar de conseguir municiones. Florencio Uracheta fue fusilado, Nicolás Grendiay fue fusilado, la Larrañaga, que era concejal, que conocerás precisamente a la Larrañaga, que tenía la tienda de vidrios ahí en la, que la araña su abuelo fue fusilado y luego fue fusilado mucha gente fusilado, mucha gente hay una cantera desastrosa en Vera donde se efectuaban los fusilamientos pero la gente de todo que, que venirse, no podía hacerse otra cosa más que de grado a la fuerza aceptar lo que tenía sentido y pervivir y sobrevivir Las fábricas empezaron a trabajar, se abrió la fábrica de cerillas o se reconstruyó la fábrica de cerillas, la fábrica de vagones, empezaba a trabajar, claro, tenías que trabajar, tenías que comer, entonces tenías que vivir, no se podía hacer otra cosa. Cuando te anunciaban por ejemplo el repique de las campanas que se había conquistado de una población importante, por ejemplo Bilbao, la gente tenía que salir a la calle en manifestación para dar muestra de que estaba satisfecha de que Bilbao se había conquistado tenía que dar, muestras de contento y participar en las procesiones que se hacían en Nación de Gracias porque Bilbao allí ha contestado, hay también una gran manifestación el día 6 de noviembre de 1936 porque la gente que, dice que se ha conquistado Madrid, ya, la conquista de Madrid suponía prácticamente el término de la guerra y no se conquista Madrid, hay una resistencia enorme, Madrid no se conquista nunca hasta el final de la guerra que se rinde y se terminó, entonces ¿qué es lo que hace la gente? vivir. Más que vivir, tratar de sobrevivir. Es lo que da. Las escuelas están incluyendo el espíritu nacional, como amor natural. Vuelvo a decirte que cuando suenan las campanas, porque se ha conquistado una ciudad importante, salimos todos los chavales a la calle, todos te mandan a la calle y luego tienes que participar en las procesiones en acción de gracias porque se ha conquistado esa ciudad. Tengo que decirte también y que decir la verdad. Tú durante la guerra, en Inú no se careció de nada no se carecía de nada porque las zonas agrícolas estaban en poder de los llamados nacionales, las zonas agrícolas. Así como las zonas industriales estaban en poder de la República, las zonas industrial eh, agrícolas estaban en poder de los de los llamados nacionales y no se pasó, hambre no se pasó. Se pasó hambre a partir del año 40 cuando volvemos de Barcelona. Hay un aumento de la población ...y entonces sí se pasó... ¿eh? ...los años del hambre del año 40 y 41... ...fueron durísimos... ...ahí sí se pasó la del hambre... ...cuando me dices la población... ...no había más remedio... ...ten en cuenta que ese régimen duró la friolera... ...de casi de 40 años... ...no se por de eso... ...no son lo mismo los años 40 y 41... ...que los años 65 y 70... ¿eh? ...no es lo mismo... ¿eh? ...es completa completamente distinto... ...ha habido una pequeña apertura... ...la gente... ...son otras generaciones está cambiando la mentalidad y no es aquel espíritu guerrero de los vencedores de los años 40 y 41 nos olvidemos que teníamos la guerra mundial al otro lado del Vidasoa el ejército más potente del mundo llegó a Beoví y a Andaya el 27 de junio de 1940 sabíamos que era el ejército más potente del mundo y lo teníamos ahí mismo al otro lado del Vidasoa no había más que cruzar vida hasta para que nos viéramos envueltos en otra guerra más inquietud para la gente a la inquietud de lo de la guerra más inquietud mucha miseria mucha calamidad y mucha hambre los años por ejemplo entre el 40 y 45 fueron unos años verdaderamente dramáticos el pueblo no tenía que comer se puso en boga lo que se llamaba el extraperro el, el extraperro y era comprar mercancía doble o a triple precio de lo que habitualmente valía. Pero salimos adelante. salimos adelante La prueba es que con todos esos 36 o 40 años de dictadura, luego se lo llegó a lo que se llegó. A un régimen de libertades como tuvimos después. Pero para eso hubo que luchar y fuerte. Y el pueblo de Irún en ese aspecto fue un gran modelo, sin ninguna duda. Lo mismo en la defensa de Irún, lo mismo en la pervivencia, ...pues ahora que conoces tú... ...muy bien además lo que es ahora el pueblo... ...con la diversidad de opiniones... ...y con la libertad que tenemos en este pueblo... ...esa fue la vida nuestra... A la de punto además, ¿eh? ...estuvo a punto de entrar en la guerra... ...para la conquista de Gibraltar... La llamada, ...era una llamada operación... ...Félix en la conquista de Gibraltar... ...Félix... ...tanto es así... ...que los alemanes vieron por ejemplo... ...que para transporte de tropas... En el, Zones, ...el puente del ferrocarril... ...el de los cinco puentes que llamábamos todos los inmunes... ...el puente del ferrocarril, no el del topo de ferrocarril... ...no resistía, no tenía las debidas condiciones. Pues los alemanes no hicieron otra cosa, hicieron un puente. Hicieron un puente, entre el puente del topo y el puente del ferrocarril... ...el puente de la Renfe, hicieron un puente y lo hicieron el mes y medio. Lo los La gente dijo, estamos con el sonido el pilón ¿eh? para meter los pilotes del sonido. En mes y medio aproximadamente construyeron el puente. Era la operación feliz para la conquista de Gibraltar. Si Alemania entra en la guerra y conquista Gibraltar, cambia totalmente la faz de la guerra. Los mismos generales alemanes, entre ellos el general Holl, uno de los más importantes dijo, si en vez de ir a Rusia ocupamos España hubiera sido el carácter de la guerra completamente distinto. Más todavía nosotros desde Irún, Las noches venían los aliados a bombardear y a lanzar municiones y imprestrechos para la resistencia. Un espectáculo era. Ver los reflectores alemanes enfocando a los aviones aliados, las ametralladoras, lanzando, con balas trazadoras. Era un espectáculo toda la bahía de Chingudi la noche. Los chavales llorando. Los chavales llorando y gritando porque imponía. Pero algo sensacional. Es decir... ...sensacional como un acto bélico, como un acto de guerra... ...eso no habíamos visto nunca... ...tenían en la playa, los alemanes tenían baterías antiáreas en la playa... ...tenían en la cua de buque, en la cuesta que sube... ...que va hacia Uruña en de buque... ...tenían antiarios y tenían en la parte de Ollartuk, tenían diario ...había una especie de fuegos artificiales... ...algo increíble, algo increíble... ...había gente de derechas que iba hacia el puente de la avenida al Puente de Olla, tumbarles, cascarles a sus cabrones, no dejar uno, o sea, voces de ánimo, ¿eh? voces de ánimo hacia los alemanes. Ahora también te diré que la influencia alemana en Irún fue nula, ¿eh? Vamos, en absoluto, nula. Venían al casino, los oficiales, sí sí sí, pasado, sí, sí, sí, sí, pasaba, pero y fuieron la vida de Irún nada en absoluto, ¿eh? se hicieron operaciones con ellos, compraban naranjas, jugaban locos con las naranjas, por ejemplo había una cosa que les recunaba cuando veían comer las famosas angulas, las famosas angulas, mucho contrabando, los alemanes, mucho contrabando. Hay un caso, por ejemplo, de contrabando de dos de Fuenterrabía, son cazados por los alemanes, dos de Fuenterrabía, que tenían la barca allí y la vigilancia alemana, que hacía la vigilancia entre Veovi y Endaya, caza allí, y le hice a uno a otro, les caza allí, El le dice, era un, un tal Echaide de Fuenterrabia, le dice, este a la de cuatro al agua. Argentinela, alemán, Echaide de Fuenterrabia. Y efectivamente, ala de cuatro al agua, miran al agua. Escaparon, eso te podría contar Ugarte, Antonio Ugarte, que vive aquí precisamente, y fueron a su casa, fueron nadando. Pasaron a Galera, Ventura, o sea, Santiago Ahorrea, Calle Santiago, y allí en casa en Calle Santiago fueron a casa de los Ugarte hecha idea, al agua el alemán, si los agarranos pusieran allí, miren, por supuesto, se hizo contrabando, se hizo otro contrabando importantísimo también, que tuvo una repercusión internacional, se hizo contrabando de Wolfram, el Wolfram era un mineral que ayudaba a endurecer las chapas para los blindados, que era un mineral estratégico más un poder estratégico, hay comprado, ¿eh? comprado ya, con la línea comprada, ¿eh? o sea, los guardias comprado, se pasaba al otro lado, los alemanes esperando en el otro lado. En la parte de Andaya, por ejemplo, entre el puente de Santiago y la isla, Jalena, ahí tenían una bajada los alemanes, llegaban las gabarras, descargaba el Wolfram y de allí a Alemania, a las fábricas alemanas. Se hizo mucho contrabando de Wolfram, pero la línea comprada, ¿eh? si no era imposible, tú lo no podías pasar. El Wolfram se almacenaba en casas bajos de la calle Santiago, Lo tienes, por ejemplo, lo que hace esquina para el al Estadio Hungal, ahí donde está el bar había unos bajos y almacenaba el bofra. Y luego se almacenaba el bofra en un almacén que tenían los alemanes, donde está ahora el guerriga, donde estuvo la parte de abajo, o sea, la avenida de Francia, hacia la parte de arriba, tenían ahí una empresa de transportes Mario, transportes mario y de ahí lo llevaban a esas calles de Santiago, a esas casas, de la calle Santiago eran unos saquetes y los ponían las gabarras, y de las gararras a Francia. Era un mineral para los alemanes estratégico, verdaderamente estratégico. Vivimos la guerra, todos temblando que de un momento a otro entraran los alemanes. Todos temblando, teníamos otra guerra. Fíjate lo que hubiera sido Irú, ¿no? como zona estratégica, estación machacada. Seguramente tú ni yo, ni tú ni yo estaríamos en este momento aquí. Hubiera sido una cosa verdaderamente terrible. Vivimos dos guerras, la nuestra y luego la Segunda Guerra Mundial. En Daña eh, no colaboró con los elemanes, en absoluto. No colaboró con los elemanes. Al contrario, hubo gente ironesa, la famosa Red Comet, que organizaron para el paso de los aviadores aliados por la parte de San Miguel, que por cierto leí la vez pasado hablando de la ermita de San Miguel, que no era la barbaridad, no, no hay ninguna ermita San Miguel, está el edificio de la estación del ferrocarril del Vidasón, el edificio algo increíble. Por ahí pasaron, la red comete, que pasó un montón de aviadores aviados que habían caído en Francia. Que por cierto, yo he oído varios libros de ellos, varios libros de ellos, diciendo, hasta que llegábamos, la resistencia, hasta que llegábamos a Andaya o San Juan de Luz, más que bien entendíamos de fronteriza. Pero luego nos ponían en contacto unos caseríos con unos que hablaban una lengua que no teníamos ni idea de. Eran los pasantes, Erano Bernani famosísimo, a pasantes vascos que les pasaban jugándose el pellejo, ¿no? jugándose el pellejo por la zona, precisamente de ahí, como te he la zona de San Miguel, de ahí subían por Charodi, subían Arlaid, Arlaid a Erlaiz, de Erlaiz bajaban a Ollarzo, luego de Ollarzo, en Ollarzo se hacía cargo de ellos la embajada inglesa, que, que llevaba a, Port a Portugal y de Cuentudal otra vez a la lucha, murió un comandante norteamericano, Sí, sí, siete, ocho suben a San Marcial y le presentan al general Pedrosi y le toman como un general, un general de verdad, no te digo nada, inclinaciones de cabeza, maíz general arriba, maíz general abajo, taconazos que se oyen en Bayona, le toman por unos, por un general de verdad, pero claro, al poco tiempo ven en San Marcial y digo, pero qué es esto, un soldado arrasando la escopeta por allí, el otro con la boina en la mano y de pero esto, qué ejército es este. Esto no es serio, esto este ejército, en fin. Hay fotos, he visto fotos, de general Pedroso, con soldados alemanes. Esa forma de vida teníamos en Irún. Pasamos de una guerra durísima, vivimos una posguerra tan dura como la guerra, y luego tenemos la presencia del ejército más poderoso del mundo en el mismo Vidasur. Irún, por ejemplo, fue punto clave durante toda la historia, durante la, la historia de la Segunda Guerra Mundial. ...pensábamos que de un momento a otro... ...pensábamos que de un momento nos iban a invadir... ...pensábamos... ...ya te digo que había proyectado la Operación Félix... ...para la conquista de Gibraltar... ...tan proyectada como acabas de, como acabamos de comentar... ...la construcción del famoso puente... ...yo he comentado eso... ...se han visto fotografías del puente... ...que lo hicieron a una velocidad extraordinaria... ...a una velocidad extraordinaria... ...también te diré además... ...que había un tal Josequi Quín... ...José Quín de la calle de Hugo... ...Santiago... ...Gavarrero, famosísimo Gavarrero uno de tantos personajes curiosos. Los alemanes, naturalmente, había hierro para ponerse en el puente, ¿no? Mientras los alemanes estaban comiendo a por la chatarra, a coger hierro, pero los alemanes el líquido el famoso obsequio. Tales así, tal tenían, además, preparada la invasión y la conquista de Gibraltar, que vieron que en la estación del norte no había muelles suficientes. Construyeron un muelle los alemanes, En la estación del norte, que la conocen hoy en día, se conoce todavía como el muelle de los alemanes, ¿eh? en la estación del norte. No había medios aquí para construir Y todas las tropas la tenían ciudad, ¿sí? por ese nuevo puente que hicían, que enlazaba, decir, salía de la parte francesa, el puente, y luego enlazaba con la parte de Irún, ya en tierra firme. O sea, el Biasoa, el puente, los cinco, nosotros llamamos los cinco puentes al puente ese, simplemente porque tiene cinco ojos, ¿eh? nada más que por eso. 2007-2006-2006 berrogeita lau, gerra eta erbestea bidazoan. Txingudi online irunero eta antxeta irratiak ekoiztutako irratza joa. Eusko jaularitzaren laguntzarekin.